Y para todas las chicas enamoradas, con mucho cariño de parte de Elando. b u s c o la manera de hacerte feliz. b u s c o la manera de hacerte sonreír. あ やったんすね。